Guagra y Haya hace más o menos 42 años allá por el año de 1967 cuando estaba por darse la reforma agraria y los ter poderosos terratenientes por ley se veían en la obligación de entregar un guasipungo a cada uno de sus trabajadores. Sucedió que en la hacienda de Cachuquí de Velasco, el guasicama Jorge Toapanta también esperaba su tierra con mucha alegría para poder trabajarla y ganar dinero para su esposa María y sus hijos, Diana, Daniel y Mariano. Jorge, un hombre fuerte, chagra del páramo, sabía cómo trabajar el campo y el ganado vacuno de la hacienda. Su anhelo era que sus hijos pudieran asistir a, a la escuela, pero lo que ganaba no le alcanzaba y los trámites de la entrega de las tierras no se agilitaban por presión de los poderosos patrones terratenientes. Por eso un día Jorge decidió hacer un pacto con el cerro para que le ayude a ganar dinero y mucha riqueza y cumplir los anhelos que tenía para sus hijos. Entonces el cerro le ordenó que cada vez que lleve el ganado al corral baje del caballo se saque el poncho y entre con los animales para que se cumpla el pacto. Se convertiría en un gran toro padre, Guagra y haya. Y que cada vez que subía al cerro el pacto se cumplía. Dentro de su corazón, de Jorge, crecería una mazorca de oro. Cada día llegaba al cerro, desmontaba su caballo, se quitaba el poncho y entraba al corral y rápidamente tomaba la forma de un corpulento toro que cuidaba todo el día del ganado mientras en su corazón se acumulaban las mazorcas de oro. Llegaba la tarde y salía del corral para tomar nuevamente la forma de un ser humano. Entonces se comía el cucayo que María, su esposa, le había preparado y regresaba a casa en su caballo. Un día una señora subió a, al cerro a recoger mortiños. Observó a Jorge cómo se convertía en un toro. Al entrar al coral y asustada bajó corriendo a contarle a su mujer de este lo que había visto. María se quedó intrigada, al cabo de dos días decidió subir al cerro y en silencio para vigilar a su esposo. Efectivamente pudo comprobar lo que le había eh, contado su vecina y asustada regresó a casa para esperarlo a cada a que llegue en la tarde. Cuando Jorge iba entrando en la casa, María se apresuró a preguntarle... ...¿por qué sucedía eso, a lo que había visto en el cerro? Él, él decidió contarle lo que había hecho, un pacto con el cerro... ...y que por eso tenía dos vidas, que lo hacía por el bien de todos... ...porque así podría tener mucho oro y con eso serían muy felices... Y sus hijos podrían ir a la escuela. María Temerosa le preguntó, ¿cómo le extraerían el oro del corazón? Y Jorge le dio un, unas indicaciones pa, a manera de orden. Y, que cada, y re, recuerda que cuando el patrón baja a vender el ganado en la feria del próximo domingo... Jorge se sacrificaría, ya que siendo el mejor toro, pronto lo comprarían para carne y lo trasladarían al camal para matarlo. Entonces debes de estar ahí para comprar mi corazón de toro, cueste lo que cueste, y puedas cortar en cuatro partes, como dice el pacto, y extraer las mazorcas de oro. Sí, amado mío. Sabiendo que su esposo moriría, María no para de llorar con sus tres hijos que llegó el día indicado. Era domingo y a Jorge había dejado el hogar y con el alba se había dirigido al cerro, llevando el último cucayo que María le había preparado. Con la angustia que le sobrecogía, María pudo recoger las pocas monedas que le quedaban. Eran unos diez sucres y antes que el sol marcara el mediodía se dirigió hacia el cotocoyao para ir directamente al camal y poder comprar el corazón de toro, que había que a su vez era de su esposo. Designada que sus hijos queden huérfanos de padre, y con mucho oro bajaba al pueblo pensando en el amor que una familia debe tener sobre todas las cosas. Rogaba que sucediera algún milagro, para que su esposo no tenga que entregar su vida. De pronto María vio... Que el patrón regresaba a la hacienda después de vender el ganado, ella corrió a darle el encuentro con mucho temor porque era difícil hablarles a los patro poderosos patrones. Detuvo su marcha, lo cual llamó la atención del hacendado y con el, los ojos llenos de lágrimas le contó lo que había sucedido con su mari marido. Y porque había hecho el pacto con el cerro, el, el terrateniente la escuchó muy atento. Y, e, y en ese momento se despertó su ambición al escuchar que dentro de su corazón de toro tenía cuatro mazorcas de oro. Le brilló el ojo de codicia que le so caracterizaba. Entonces le dijo a María. Oye María... Tranquila, que yo personalmente iré a salvar a tu marido. A, regresa a la hacienda con tus hijos, que que mañana mismo les entregaré el huasipongo que les corresponde. ya le pague, patrón, si usted sí que es bueno. María ignoraba las verdades in intenciones del malvado patrón. El patrón regresó a la feria y dir se dirigió al camal no tenía ninguna intención de comprar el toro padre y salvarlo pues esperó pacientemente hasta que el, el animal fuera sacrificado y compró el corazón ante el asombro de los carniceros que nunca habían visto el patrón comprando en este lugar <risa> seré más rico y podré comprar muchas haciendas Renosó su en todo el pueblo con la desesperación de sacar las mazorcas de oro. Regresó a la hacienda muy agitado y con la avaricia que marcaba su rostro buscaba a sus peones para que le ayuden a partir el corazón. Y cuando María se dio cuenta que su que su patrón le había traicionado solamente pudo ver el corazón sangrante de su querido Jorge y muy asustada corrió a coger a sus hijos y salió corriendo en la de la hacienda su, sin rumbo fijo al, al la, la misión, administrador teniente tomó un cuchillo y partió Oh, el corazón tenía que hacerlo en cuatro partes, como decía el pacto, pero como María olvidó decirle ese detalle, pues al partirlo como quiera. Las mazorcas se convirtieron en bolitas negras y solo pudo obtener excremento de chivo. Des desesperado por las mazorcas y envuelto en un olor repugnante, salió corriendo a buscar a María. María, María, ¿dónde estás? María estaba enloquecido en la ambición para que le dijera el secreto del cerro y poder sacar las mazorcas, pero María había desaparecido de la hacienda, le ayudaron sus comades y desde ahí nadie más supo de su vida y de sus hijos.